Buen día, Pablo. Muy bien. Bien.、Eh, Claudia, a ver, contanos.、Eh, han salido con un comunicado ahí después de escuchar a la gente de Sonosis. Sí, efectivamente. Bueno, el tema de perros es, es de gran preocupación, como todos sabemos.、Eh, a los concejales nos llega y las concejales y, y a los medios también.、Eh, es una preocupación y un reclamo constante de, de los vecinos, ¿no es cierto?、Uh -huh. Eh, esto bueno, ha, ha producido reiteradas o frecuentes este, problemáticas con, con perros que están en la calle, como perros sin, sin responsable, digamos,、eh, con mordeduras, con accidentes, con lesiones, etc. é t t e e r a Cada é t e r c a vez que ocurren estas cosas, se reactivan digamos, los debates en torno a、eh, bueno, cómo ir tratando de disminuir esa, esa cantidad de perros en la ciudad. <coughs> Y fue el motivo por el cual、eh, fueron los funcionarios a la comisión. Y bueno, la verdad que nos causó sorpresa y, y por eso la emisión del comunicado, porque bueno,、eh, nos causó preocupación, digamos, el hecho de que en este contexto, <coughs> que venimos de dos años de pandemia, de mucha inactividad en este sentido,、eh, con una multiplicación enorme, digamos, de, de, de perros y gatos en la ciudad, Eh, una negación de parte de los funcionarios este, que concurrieron, tanto de Sonosis como de Ambiente,、eh, al trabajo conjunto con las instituciones, con las ONG, que en estos casos es, es vital, es crucial, ¿no es cierto?、De、instituciones como a p a n e que tiene en, en su haber, digamos, muchísimos años de... de trabajo con rescate de perros, con cuidado, con alojamiento, con、eh, curarlos, alimentarlos. s í、eh, Lo mismo el caso de vida animal, que tiene alrededor de 17.000 castraciones realizadas desde que iniciaron su, su tarea en la ciudad y en la provincia.、Eh, realmente trabajos muy loables que nos, nos llenó de preocupación esa, esa negación a, a una ayuda económica sostenida. O permanente, digamos, previsible en el tiempo con estas instituciones y un trabajo mancomunado. n ¿no? eh, O sea que el municipio no está ayudando económicamente de forma continua a estas、eh, asociaciones y fundaciones. No, han habido algunas ayudas esporádicas y, y más que nada a raíz de, de reclamos o de presentaciones públicas, digamos,、uh -huh. de las instituciones. Eh, pero lo cierto es que no se está llevando adelante un trabajo conjunto. Que si realmente se quisiera, como dijeron los funcionarios, triplicar o cuatriplicar las castraciones que hace el municipio, que realmente esto lo, lo, lo compartimos, ¿no es cierto? Sí.、Eh, bueno, una de las cuestiones por las que se tiene que empezar, justamente, es por trabajar con instituciones que están, han demostrado que son exitosas en esto, ¿no? Claro.、Eh, Claudia, ¿y qué, ocupo, claro. ¿y qué posibilidades hay de que se legisle desde el Consejo?、Eh... En bueno, legislación, nosotros tenemos una ordenanza que es del año 2006.、Mm. Eh, es una ordenanza que en su momento, yo recu la recuerdo muy bien, porque estaba también en el Consejo deliberante.、Eh, fue una ordenanza que sancionamos por unanimidad y que para esa época era una ordenanza de avanzada, diría,、eh, que, que, que fue muy buena y que tiene muchos aspectos positivos, inclusive para estas cuestiones que están sucediendo, ¿no? De per perros mordedores,、mm. de, de, de, de qué se hace con los, los responsables de esos perros. Registro de perro, bueno, la ordenanza en sí es bastante completa en todo sentido.、Eh, faltaría, digamos, este, su aplicación en algunos aspectos, s cierto? Por eso nos, nos quedó también la preocupación de que no hubo, más allá del discurso. No hubo、eh, de parte de los funcionarios datos reales, concretos de la aplicación de esa ordenanza, ¿sí? de, de esa letra que está escrita. No obstante, la Fundación Vida Animal había presentado, sobre finales de la gestión anterior, en el Consejo alguna modificación de esta ordenanza que tiene que ver con, bueno, con nuevos paradigmas respecto de la, de la población animal,、eh, con esto de las castraciones sostenidas en el tiempo, porque, a ver, las castraciones intermitentes, todos sabemos que. Que de alguna manera es como malgastar recursos, porque、eh, no se llega nunca decir、ah. por la velocidad de reproducción que tienen los perros y los gatos, si estamos siempre atrás, si no llegamos a un 20% de eso, es como que lo que se hace. Este, realmente eh, eh, eh, eh, es un barril sin fondo que no, no, no, tiene, no tiene mucho sentido, o sea, no tiene un impacto real, ¿no es cierto?、Eh, Claudia, por eso introduce、sí. las modificaciones, eso también. Claro,、sí. eh, Claudia, eh, decís que el municipio se niega a colaborar en forma conjunta con estas、eh, dos asociaciones, que son las más conocidas,、eh, Vida Animal、uh -huh. y APANI. Y por, y por el otro lado, ¿qué hace el, el propio municipio con, con la problemática? ¿Qué, qué le... Bueno, el municipio, sí, según las palabras, digo palabras sí, sí. porque no llevaron planillas ni documentación respaldatoria,、mm. que sería lo ideal cuando se va hacia un, a un cuerpo legislativo, ¿no es cierto? Eh, eh, hablan de que se está haciendo 20 castraciones diarias. Eh, algunos días de la semana, porque hay, hay, hay otros días que realizan otras tareas.、Uh -huh. eh, si eso fuera así, digo, no lo podemos constatar hoy, pero si fuera así, estaríamos muy por debajo de lo que se está necesitando para contrarrestar esta velocidad de reproducción que yo planteaba, que no planteo yo, lo plantean las, las instituciones que saben en la materia, ¿no?、Uh -huh. Eh, por el otro lado, hablan de un teléfono fijo que, que hay que llamar, los vecinos tienen que llamar de 9 a 11 para pedir turno para castrar y según el funcionario, al otro día、eh, tienen el turno. Esto, de acuerdo a lo que nosotros nos relatan los vecinos y vecinas y experiencias propias, digamos, de, de, de personas allegadas en el Consejo del Durante que han recurrido a ese teléfono fijo,、eh, o, o, bueno, o está ocupado, muy ocupado, o no contesta, o si se logra hablar. No te dan turno para el otro día, te pueden、Bien. dar para un mes, para un mes y medio, para dos, depende.、Claro. Entonces, bueno, a ver, con todo lo que. Yo creo que todas las instituciones en la pandemia, una de las cosas que, que actualizaron fue la posibilidad de turnos online.、Sí. Estar hoy con un teléfono fijo, en un horario donde, donde la gente está trabajando, que no puede estar disponiendo, d estar e marcando dos horas, este, para un, me parece que. Bueno, son cuestiones mínimas que mejorarían un poquito la, la organización. Después, bueno, ellos plantean que van a triplicar o cuatriplicar las castraciones, pero no, no dijeron cómo,、uh -huh. sí, sí, con la incorporación de un veterinario, pero sí, o sea, acá el problema también está en, en, en, en el presupuesto, ¿no es cierto?, para las canileras, un operatorio, para los quirófanos, es decir, no, no acompañaron esa, casi fue como una expresión de deseo, pero no fue acompañada por datos reales,、eh, de ¿cómo de se va a realizar, ¿no es cierto?、Uh -huh. Eh, insinuaron que nos preocupó mucho no solamente、mmm, cuestionamientos o críticas a, a la Fundación, por ejemplo, Vida Animal, en el caso de las castraciones, que dicen que se hace n una casilla móvil y que esto no es lo más adecuado, que no está garantizada la calidad, que muchas veces los, los entregan dormidos a los animales y a veces tienen problemas y después tienen que solucionarlo o zoonosis. Bueno, nos, nos preocupó mucho porque por otro lado se contradicen diciendo que. Eh, a Sonosis también le ha dado buenos resultados el tema de cuando van a los barrios, porque la gente、no. se acerca más fácil a una castilla que hacer todo este b r i c u e t o de sacar un disco、claro, para ir a Sonosis.、Sí. No. Y además hay un profesional, o sea, Vida Animal tiene un veterinario, o sea, hay un profesional matriculado allí, ¿no es que? O sea, porque trabaje para una fundación no deja de tener su profesionalismo, ¿cierto? Sí, sí.、Eh, entonces, bueno, la verdad que, que fue, fue muy, muy preocupante, digamos, esto, ¿no? Claudia, ¿y qué hace el municipio con los perros mordedores? ¿Qué explicación dieron los funcionarios? Ellos dieron la explicación de que se los lleva a las canileras. Pero、Ajá. la verdad que las canileras están repletas con, con, con presos de, de cadena perpetua, digamos. Sí. Entonces, este, también está ese tema, es decir, cómo,、eh, cómo se va resolviendo esa situación. Por ahí insinuaron como que había un tema、eh, presupuestario y que hasta contradijeron, digamos,、eh, hasta contrapusieron el tema de decir, bueno,、no sé, eh, más beneficios a las ONG que, que, y, y no para el municipio, cuando es una cuestión que no, una contradicción que no, no es correcta, es decir, el municipio. Si hay un tema este, que tenga que ver con presupuesto,、eh, bueno, planteémoslo, planteémoslo de, de frente en el Consejo Derivante cuando se trata del presupuesto, cuando se hacen reestructuras presupuestarias, porque en buena hora esta gestión municipal ha tenido mucha lluvia de recursos、eh, y, y bueno, entiendo que, que puede tener una solución si esa fuera la problemática. Si es una problemática de, de sistemas de organización del trabajo, bueno, también. Hay que, hay que mirarlo, ¿no es cierto? Pero me parece que nunca desde la negación a quienes están、mm, teniendo es, experiencias exitosas en esto, ¿no es cierto? Se habló de que esto era, digamos, darle a las instituciones, era tercerizar el trabajo del Estado y que el Estado era el que tenía que hacer esto. Por favor. Es Como decir que, que, que tercerizamos el, la temática de discapacidad porque trabajamos con las ONG de discapacidad,、mm. o tercerizamos la, la cuestión de los diabéticos porque trabajamos con LiPAD, i o sea, no, son complementos, son trabajos complementarios. De hecho, el Estado Provincial en, creo que está ayudando a, a, a, a PAN i con un subsidio, y el Gobierno Nacional ha venido ayudando desde el 2014 para acá con el quirófano móvil a. a b i a n y mal, o sea que no, no, no creo que esos estados provincial y nacional consideren que están tercerizando sus funciones, ¿cierto? Claro, sí, más vale.、Eh, bien, Claudia, no sé si quedó algo、eh, que nos quieras、eh, comentar, si no, gracias. No, no, bueno, simplemente que bueno que, que, bueno que charlemos e estas cosas porque creo que son de mucho interés de los vecinos y vecinas、sí. de la ciudad.、Uh -huh. <ríe> es hasta un tema de salud,、sí. eh, es un tema ambiental, ¿sí? es un tema ambiental para la ciudad. Eh, poder ir controlando la, la población canina. Nosotros, si me lo permitís,、eh, en otro orden habíamos presentado, no para los perros que, justamente para la, el otro, la otra franja, los perros que sí tienen dueño,、eh, dueño, no me gusta llamarlo dueño, responsable, digamos,、eh, cómo fomentar también el tema de la adopción, que esto también es muy importante, ¿no es cierto? El tema de la educación, el tema de la posibilidad de. La De que la gente se entusiasme con la adopción, también hay que, hay que propiciarlo, hay que generarle condiciones. Y nosotros vimos que con la pandemia se, se abocó mucho, la gente se abocó más, las familias a tener una mascota por el tema del encierro, para, para los niños, las niñas, para los adultos mayores. Bueno,、eh, tener espacios, habíamos propuesto el año pasado, espacios tipo parques caninos, en algunos espacios de la ciudad grandes, como pueden ser la, la, los espacios de la p i c h u i n c a de la Primera de, de Mayo, de las vías del Ferrocarril. Eh, que no, no requieren grandes, grandes recursos, porque se hace con todo material reciclable,、eh, hasta donado, y, y bueno, para la gente que saca a pasear、eh, su, su mascota,、eh, realmente es, es una buena medida, porque bueno, se, se puede hacer una recreación del, del, del animal, una recreación de la familia, sin interferencias de que alguien va trotando y se choca con un perro, bueno. Ese tipo de cuestiones ayudan y fomentan también otra, otra cara de esta cuestión, que es fomentar la, la adopción, acompañado de esta política, como decíamos, este, sostenida de, de castración. ¿no? Claro.、Eh, bien, Claudia, muchísimas gracias、eh, por estos minutos c o、no, n la radio. o a, a ustedes.